Bueno, estamos escuchando qué es lo que está pasando de Irrinzi, eh, una banda que la audiencia, como decíamos más temprano hoy, cuando mencionábamos que iban a estar con nosotros, también lo mencionábamos, que es eh, habitual de, de escuchar aquí en la 36, la audiencia los conoce, además tenemos que agradecer especialmente porque la, la cortina de A Decir Verdad, este nuevo programa de de La 36 también es, es una canción de ellos eh, y que cuenta por supuesto con, con la autorización de ellos para que así sea, algo que, que les agradecemos al aire, ya lo, lo hemos hecho fuera de, de micrófonos también, y estamos recibiendo para hablar de eh, una actividad, una presentación del de primer disco de Irrinzi, Muy importante que se viene en diciembre a Tina y a Richard, integrantes de la banda. Buen día, gracias por estar acá. Buen, bueno, día. Buen día, gracias a un ustedes placer. por la invitación. Bueno, ¿cómo vienen los preparativos de esto? Va a ser el 6 de diciembre, ¿verdad? Eh, la presentación de Levántate, el disco, el álbum debut, digamos, de Irrinzi. Sí, Levántate es nuestro álbum debut y lo vamos a presentar el 6 de diciembre, La Colmena. Y estamos súper contentos y con mucha expectativa porque estamos preparando un show este, bastante importante para lo que lo que suele pasar por acá uh -huh. eh, con bastantes cuestiones escénicas invitados bueno nuestra música así que eso súper con mucha expectativa verde de, de que salga todo lo que tenemos en la cabeza que si Pasa una parte de eso nomás va a ser tremendo en Vos decías invitados ahí Es un disco Nosotros estuvimos con ustedes Hace algunos meses Cuando cuando recién salía Levántate Y decíamos eh, Hay muchos invitados en, en el disco también no Una variedad muy grande También de, de Digamos de músicos Que han participado En este proyecto Además de, de los propios Músicos de la banda sí, sí En el caso de la presentación Del disco No solo va a haber músicos Sino también este Como te decía Una cuestión más escénica claro. Así que de otras artes También mezcladas Ahí en en el escenario sí, es un, es un gran desafío para nosotros también estar este siendo parte de la presentación obviamente como músicos y también este desde la parte de producción que bueno que es todo autogestionado por nosotros con un montón de personas que, que vienen acompañándonos y, y, y bueno ayudándonos en el proceso este pero bueno es, es algo desafiante también no como en su momento fue la presentación del disco este también a, a, a mucho a mucho corazón y a mucho amor esto esto también es algo que lo, lo, lo vamos a hacer por primera vez no entonces eh, tenemos mucha mucha expectativa mucha emoción y cómo surge digamos esta iniciativa de poder presentar el álbum eh, en vivo cómo surge así y eh, cómo surge en realidad la, eh, necesidad, la, yo creo. Sí, estaba la necesidad de esto de presentarlo en vivo y después está esto de desagarnos las ganas y del capricho o sea consultándonos si en diciembre no es la mejor fecha esperen sí. un poquito pero queríamos hacerlo digamos la ansiedad a, a full Y nos metimos en este barco que está, cuando nos sentamos a planificarlo parecía maravilloso y cuando empezamos a hacerlo es grande, es como que está, nos está es muy mucho más maravilloso consumiendo mucho tiempo, mucha energía, pero estamos súper contentos de, de lo que puede llegar a pasar ahí, súper expectante. Por eso les decía que si se cumple una parte de, de, de estas expectativas ya vamos a estar re contentos. Así que venimos... Uh -huh. eso, sí, también este, al, al momento de, de presentar el disco dijimos, bueno, ¿y ahora qué pasa, no? al momento de que, de, que sal, de que salió el disco a claro. las calles, dijimos bueno y ahora eh, ya salió el disco, este ya lo difundimos eh, seguimos ensayando pero ¿qué, qué es lo que va a pasar este y un sueño que teníamos también por ahí en, en, entre nosotros eh, era poder presentarlo al disco y que no sea solamente algo musical, que vaya mucho más allá porque el arte engloba muchas otras cosas sí. este y bueno y ahí empezamos a pensar nos juntamos, empezamos a escribir como decía Richard este y bueno surgió un espectáculo que va mucho más allá de lo musical, con muchas sensaciones, muchas emociones, muchos momentos este distorsionados, este y bueno, cuando empezamos a escribirlo dijimos, "Pa, esto es un montón, ¿cómo hacemos con todo esto?" y venimos, venimos muy bien. Sí, en esto que preguntabas de, de, de cómo surge eso también, como banda teníamos tenemos esto de sin pensarlo de irnos desafiando cada vez un poquito más. El primer toque fue como un hito, como tal el primera que tocábamos, después la primera que tocamos fue una banda importante, después la primera que tocamos fue una banda internacional, después el disco, y ahora ¿qué hacemos? Y, y, vamos, nos desafiamos a presentar ese disco en algo más que un toque. podíamos haber tocado en otro lugar y y tocar nada más, pero dijimos, no, ta, vamos a subir un poquito la vara. Y bueno, llegamos a esto que para nosotros este va a estar muy bueno. Y que suponemos también es un desafío importante desde el punto de vista de que ya eh, el proceso de, de, de pasar un disco está grabado en, ¿no? en un estudio y que tiene a veces varias tomas y demás pasarlo a hacerlo en vivo que es estás ahí enfrente con el público con el con el micrófono con los equipos y, y sale y además ustedes le agregan el desafío de bueno convertirlo en, en algo mucho más más escénico más bueno eh, interdisciplinario, si se quiere, a nivel de uh -huh. las artes, ¿no? Eh, ¿Cómo cómo se logra, digamos, llevar ese proceso? Suponemos que con mucho ensayo, con mucha práctica, ¿no? Sí, y sí. organización, sobre todo, yo creo, ¿no? este la, la organización es lo que nos ha llevado, la, la organización y esta disciplina, ¿no? De, de, bueno, vamos, estamos cuatro horas ensayando, nos juntamos con, con los actores, nos juntamos con este, nos juntamos uh -huh. con el iluminador, este organizarnos semana a semana para ir este con objetivos cercanos y claros ir este cumpliéndolos ¿no? y, y bueno venimos viendo que viene avanzando tal cual lo, lo planificamos y eso nos da también una tranquilidad de de estar preparados para, para lo que se viene que es ahora nomás es en 20 días si sí, y, y con los invitados como decías vos, hay muchas capas grabadas hay cosas que no podemos hacer al mismo tiempo claro. en el disco lo podemos hacer este y bueno ahí lo solucionamos con gente así que el escenario va a estar lleno de gente Eh, tratando de, de llegar musicalmente lo más cercano a ese disco o, o mejorarlo, en todo caso. Bien, esto va a ser en La Colmena, ¿no? Hay que decir, en Maldonado 2182, el 6 de diciembre a las 8 y media de la noche. Eh, ¿Cómo se pueden conseguir las entradas? Y esos, esos detalles que, que es importante también mencionar para, para la gente. Bueno, nosotros optamos por, por las entradas no no venderlas por ningún tipo de ningún medio, digamos, que no seamos nosotros mismos. este Así que pueden escribir a, a la página de, de la banda, a Irrinzi, en Instagram y en, y en Facebook. este Y bueno, por ahí solicitar las entradas. Es así, a vieja escuela, mano a mano. Sí, tiene que ver con esto de ser vieja escuela y salir un poquito de, de, del mercado. Pero también tiene que ver con lo íntimo del show. Es un, es un espacio que es muy lindo, pero tiene una capacidad limitada. Entonces también quisimos limitar un poquito y llevarlo más a a la gente más cercana a nosotros en, en primera instancia y después abrir este la convocatoria a la venta de entradas. Así, así que los medios que tenemos son estos más personales. Podemos meternos un poco más en Levántate, la esencia de este disco, eh, que si bien lo conversamos hace un tiempo con ustedes, está bueno, para aquellos que no hayan escuchado el disco todavía, contarles por qué está bueno escuchar eh, Irínse. Seguimos en el estudio con Richard y Tina de Irintzi. Y bueno, comentando un poco sobre Levántate, el álbum. 10 eh, canciones tiene, ¿no? Y esto sí. comentan ustedes de que cada grito es una trinchera, como un mundo distinto, ¿no? Que, ¿Cómo podemos profundizar eh, el álbum? El álbum es un álbum que para nosotros es conceptual y, y tiene que ver con las luchas cotidianas que tenemos, nosotros y, y la gente. Y, y bueno, eso, cuando cuando nace Irintzi ya sabíamos de antemano que esto iba a ser una una banda que, que reivindique esa, esas luchas uh -huh. y a medida que las canciones fueron naciendo eh, se fue conformando el álbum y aquellas que todavía no estaban le fuimos buscando de la vuelta para que entren en ese álbum y poder terminar de de cerrar ese, ese concepto y a su vez como les decía hoy es, tiene esta parte de capricho de de tener una canción que estaba compuesta, estaba lista para grabarse y decimos bueno ¿por qué no canta acá el, el cantante de las manos de Filippi? que algo que en un momento cuando la banda nace era tan lejano Nos parecía que iba cerrando ese concepto, que aparezca otra persona, otra voz latinoamericana que también tiene música de, de reivindicación. Y bueno, ya fuimos por él, se pudo lograr. Y así con los demás invitados que tenemos, ¿no? Es como quisimos darle un, un, una idea este, global al disco. No es no son canciones sueltas, sino que, que es, es un disco bastante conceptual. De hecho, cuando nos sentamos a ordenar las las canciones, eh, teníamos distintas visiones. Si era una historia, si teníamos en cuenta más las cuestiones más musicales... Y bueno, fuimos llegando a, a este orden que, que, nos, que nos nos llena. Y también volviendo a la presentación, es, es un poco lo que se va a ver ahí, ¿no? Es como este, esto más conceptual que quisimos mostrar en el disco, lo queremos poner en escena. este Como para que cierre la idea de, de Levántate, que es, que es un disco que bien podríamos situarlo en una manifestación, en una marcha donde pasan un montón de cosas, ¿no? Uno se enoja, uno se le puede enamorar, uno puede tener momentos más eh, emocionales, más de grito, más de quiero romper todo, este y bueno, y Levántate es eso, es como como situarse en una marcha donde las emociones te atraviesan por todos lados. Y, y, el, y esto de que el orden de las canciones también importa y, y no es al azar también, ¿no? Que es algo que últimamente se va perdiendo con con, con mm. la, la, escuchar música de forma aleatoria en las plataformas y demás, es algo que, que ha ido dejando de tener importancia, o, no, no para el artista, sino para en general, ¿no? Para el ¿no? escucha, claro. claro. Mm. Eh, también es, ustedes, si se quiere, también tuvieron ese proceso de, de sentarse a pensar en qué orden se presentan las canciones dentro mm. del álbum, ¿no? Sí, sí, sí, totalmente. este Tratamos de estar en los más detalles que podemos, ¿no? Sobre todo pensando en lo que nosotros a nosotros nos hace bien al momento de, de presentar nuestro material y defenderlo. Este, de, bueno, eso también, ¿no? De la parte de la producción del disco también es parte de Rinsi. Estando ahí como en esas en esos detalles que a veces del otro lado no, no se ven, no se notan tanto, este, pero nosotros lo sentimos y, y, y lo hacemos porque porque lo sentimos así, ¿no? Sí, de hecho vemos, hacemos el ejercicio a veces de, de escuchar el disco como un escucha más y ver qué, no, qué nos genera porque o sea una cosa es cuando es tu música o la estás tocando obviamente te gusta y obviamente la estás disfrutando pero después tocarlo agarrarlo en un momento de X y escucharlo también ver si logramos eso y la verdad que estamos conformes de, de lo o sea estamos muy cerca de lo que queríamos hacer si algo no nos llegamos por, por cuestiones externas pero, pero estamos súper conformes con el disco y es lo que queríamos manifestar ahí en ese disco muy bien ustedes vienen tocando juntos hace muchos años ya a pesar de que Eh, el, el proceso, si se quiere, de, de, de lanzar el disco y demás llegó en estos últimos meses. Tienen también, eh, digamos, traen muchos años de, de tocar junto y más lo que facilita, capaz, las cosas en materia de conocerse, conocer, eh, digamos, la, la, la, la forma de, de, de, de, de trabajo conjunto como banda de cada uno de los integrantes, que son varios, además, ¿no? Esos, esos detalles que también hacen a, a, al funcionamiento del grupo, ¿no? Sí, el grupo ha tenido este varios varios cambios de de músicos por cuestiones este, diversas. Eh Pero bueno, la banda en diciembre estábamos el otro día calculando cumple 7 años. Sí. En diciembre el 19 de diciembre cumple 7 años okay. de la primera vez que nos juntamos a, a bueno, a ver qué hacemos, ¿no? Este, a, a lo largo de, de todo esto bueno, nos atravesó la, la pandemia, okay. eh, o bueno, pasaron muchas cosas, este músicos que, que se fueron este a otro a otros países por por trabajo, por estudio, etcétera. Este, pero bueno, ahora tenemos un grupo consolidado de 10 músicos. Es un montón. Sí, y lo importante es que hay como una una base sólida, que, que sí venimos del principio, y que otros músicos se han sumado han tomado la aposta también de sumarse a, a, a esa cabeza, por decirlo de alguna forma, de irínse, que nada, que aportan sus ideas, su, sus ganas, y renuevan también la energía, y eso hace posible que 10 personas se suban a un escenario y puedan puedan funcionar. Y abajo también, ¿no? Y abajo hay no. más <risa> de Y en esto que comentaban de que, bueno, el álbum cómo transmite la lucha, digamos, hasta la tapa lo refleja, ¿no? Eh, digamos, el dibujo, el logo, las personas que están manifestándose, el trabajador, ¿no? Mm. Sí, ahí es, es la, el arte de Nicolás Hudson, uh -huh. que eso, es lo mismo. Él, en, el, en algún momento integró la banda como segunda voz, después se fue, pero es un artista plástico muy bueno que tenemos en Uruguay. Y el desafío fue ese, que escuches las canciones, uh -huh. que pienses en el personaje... Y que, y que lo plasme en su arte. Entonces cada canción tiene un, un dibujo uh -huh. asociado y la tapa es la conjunción de todos esos personajes de, de las oh, canciones Dios, claro. unidos y luchando. Entonces, también lo mismo, se logró esto que queríamos, que, que en un principio era una solo una idea, se la tiramos y él pudo plasmar tal cual lo que queríamos poner ahí. Uh -huh. Muy bien. ¿Y el arte para la difusión del toque también la hizo él? También, es de eso es, eh, era una foto de una sesión de fotos que hicimos y él la transformó a la estética de La podemos, la, la podemos mostrar, capaz con la ayuda De Blanca Rodríguez Que nos bocha cara Podemos mostrar el, el afiche De... Eh, acá lo tenemos Del toque que va a ser el 6 de, de diciembre Bien digo, ahí en la colmena La presentación de, de Levántate Ustedes decían hoy, hoy temprano lo decían Bueno, va a ser un despliegue muy grande más Ahora con este dato de que son 10 Solo en la banda son 10 y otra gente que va a estar subiéndose ahí no solo haciendo música sino haciendo otras cosas es realmente un, yo creo sí. única la propuesta que, que ustedes están están presentando eso, muy muy muy importante no también eso yo creo que, que es lo que lo que va a ser este un antes y un después sí. porque es algo único y algo que por lo menos así tal cual lo vamos a hacer no se va a repetir claro. es una única función son 170 este localidades bueno. lugares este Arriba del escenario como músicos eh, somos 10 y después entre los que los invitados y los actores, total, actrices, 20, personas, 20 y pico. 20, sí. 20 y pico. Sumale a eso el stage sonidista, iluminador, fotógrafo, camarógrafo. Sí, por eso por eso decíamos hoy es un es algo muy desafiante para sí. nosotros. Sí, más en, en Uruguay y, y siendo independientes que este económicamente es, es una tremenda apuesta y que la vamos financiando nosotros de nuestro bolsillo de uh -huh. toques que hacemos esta es una apuesta muy grande que obviamente no no sabemos que no vamos a ganar dinero con esto que pues con suerte empatamos pero pero tal nos queríamos sacar las ganas y, y lo queríamos hacer si lo hacemos lo hacemos bien sino y después tenemos eh, bueno apoyos Que, que, que vale vale aclarar y decirlo este que es muy importante este personas que se arrimaron a la banda que les gusta lo, lo que hacemos y que deciden estar ahí luchando con nosotros eh, ciudad música por ejemplo que es nuestra segunda casa es donde ensayamos donde grabamos la segunda parte del disco cerveza de barrio que también esté ahí con el puño nosotros para arriba y ellos con el puño hacia adelante este y bueno después our voice que, que bueno también este está ahí colaborando con toda la parte de, de escenografía este y con la parte de, de, actores. de actores y actrices. Muy bien. Bueno, muy completa la propuesta. Como decíamos, reiteremos que la gente que está interesada en participar y demás en, en ir, digamos, las entradas las consigue comunicándose directamente con ustedes, ¿no? Exactamente. En las redes que son, ¿cómo los encuentra la gente? Como Irinzi, ¿no? Irinzi, que vamos a aclarar porque así, de, sonoramente <risa> es sencillo, pero eh, es... Eh, con T y Z I-W-R-I-N-T-Z-I ¿no? para, sí, para perfecto para los que están escuchando por radio que puedan también encontrarlos eh, no sé si hay algo más que quieran agregar algún agradecimiento más que les haya quedado o bueno un, una última invitación también a la, a la gente de, de poder eh, estar ese 6 de diciembre y no perderse este show único que están preparando bueno sí, sí eso invitarlos al 6 de diciembre que va a ser un show increíble Único, como acabas de decir este único por, porque por las cosas que estamos presentando y porque también se nos va a ser difícil repetirlo así que claro. eh, <risa> en principio esta es la oportunidad que tienen de ver eh, lo que es sirrinci en su máximo esplendor después verán a la banda pero esto podemos decir que es todo yrinci este en un show Bueno, también animarse, ¿no? A quien no, no conozca la banda, a conocer bandas nuevas que están dándolo todo este, por, por su idea y por lo, por lo que sienten, piensan y quieren. Eso es importante también. Acá en Uruguay es bastante complicado que eso suceda. Este, y bueno, invitarlos e invitarlas a que se la posibilidad de, de conocer a la banda. Muy bien, gracias Richard Tina por haber estado esta mañana acá con nosotros. La audiencia que esté atenta porque en estos días vamos a estar eh, sorteando algunas entradas también para para poder ir el 6 de diciembre, así que atentos también a la radio que, que vamos a estar con con ese sorteo para, para la audiencia. Gracias. Muchas por gracias por recibirnos siempre. la espalda del que tiene el poder. Siembra miedo, te quieren ver.